Y es que eso vamos a hacer con Fernando Rueda. Vamos a tirar de la manta y vamos a presentar uno de los episodios relacionados con un héroe, un auténtico héroe, que estuvo gracias a Fernando Rueda porque ha publicado con él ese libro en Roca Editorial, ese libro titulado Yo confieso, es un libro que está haciendo Fernando un éxito. Brutal, arrasa. inmenso, eh, arrasa, y es el libro más importante de nuestras letras, después eh, de... El, eh... el Quijote, ¿cómo sigas no, así? Eh, ahora mismo digo, <risa> eh, después de la cosa esa que ha hecho el presidente... Ah, bueno. Pero, pero bueno, eh, pero libros eh, de autor... El manual el de resistencia. Eh, <risa> sí, eh, sí, el, el, el que no tiene nadie, oye, lo, eh, Cuando le llamarán Chiri para la suerte, ¿no? Pero, y no resistencia, pero bueno. Fernando Roda, que no me voy a meter más líos. Vamos a tirar de la manta y saber algo más eh, sobre el personaje, el protagonista de ese libro. Yo confieso, es el lobo, es Miquel Lejarza. Efectivamente, hoy os quiero leer unos párrafos del, del libro en el que Miquel cuenta una historia de misterio de esas que discuten mis compañeros en la tertulia de la Zona Cero. Es la siguiente, tal y como él la cuenta. ...muchas veces me han preguntado... ...cuál fue el peor momento... ...de mi primera infiltración en ETA... ...que duró una barbaridad... ...o, al menos, a mí me lo pareció... ...hubo muchas... ...pero siempre recordaré ese momento... ...en el que dije que sí... ...a los dos policías del SECED... ...que habían venido a captarme... ...tras recibir con alegría mi respuesta... ...rápidamente me hicieron mucho papeleo... ...incluido un seguro de vida... ...no sé si todo era una pantomima... ...porque la verdad es que firmé... ...donde me pidieron... ...pero nunca me dieron una copia de los documentos... ...cuando volví a casa horas después de haberme comprometido a colaborar... ...pasé la noche más larga y oscura... ...joder, ¿dónde me he metido?... ...me entraron unos miedos terribles... ...y para superarlos decidí irme al campo... ...siempre he sido un poco mied miedosillo... ...no de las personas... ...sino de determinadas situaciones... Fui un niño con terrores nocturnos, muy jodidos. Siempre he tenido miedo a lo desconocido, mucho miedo. Cuando dije que sí, no pasó nada de inmediato. Pero cuando llegué a casa pensé, no tengo nada por dónde empezar. Dentro de un mes voy a decir que no tengo ni idea y no valgo para nada. No puedo hacer nada. Voy a, qued no voy a quedar como un cobarde, voy a intentar hacer algo. Me empezó a entrar un acojono por lo mal que iba a quedar. ¿Cómo he podido decir que sí? Empecé a dar vueltas a la cabeza y decidí ponerme en acción Me fui a Valcarlos, un pueblo de Navarra En cuyas montañas ha habido muchas batallas como la de Ronces Valles, Y muchas leyendas y hechos históricos Alguno protagonizado por Carlos Magno Me cogí un rifle del 22 Me metí en el monte sin rumbo No era la primera vez que estaba allí Ni fue la última Es un bosque cerrado Perdido con mucho esoterismo que es lo que me da miedo a ver si soy capaz de quedarme aquí una noche me había llevado una mochila con agua ropa y comida pero entre la noche empezó a caer una niebla de morirte que no se disipó al día siguiente por la mañana imaginé que era ya de día porque no se veía nada veía al demonio veía caballos a gente pegándose con las espadas mi mente me transmitía la sensación de que veía todo eso Como un, en una película de terror, pues igual. Estuve tres noches, aunque quizás fueron dos, nunca lo tuve claro. Me encomendé a la Virgen. El tiempo se me hizo eterno. Salí de allí hecho mierda. Pues estuve todo el tiempo sentado junto a un árbol y no había manera de moverse, porque si te movías para un lado, no sabías si te podías caer por un barranco. Pues aquí me quedo. El árbol era una haya grande, tenía una especie de pan de árbol, una seta grande que brota pegada al tronco. Está dura, pero la cortas con la navaja y por dentro está más blanda. Me comí un montón de setas de esas. Al final salí de allí habiendo perdido todos los miedos del mundo, con el ánimo alto, con fuerza interior, superando mis terrores nocturnos. Me dio una fuerza terrible. Vencí mis propios temores. Si me he tragado esto, ya me lo trago todo. Luego en la vida me pasarían cosas de las difíciles, pero he tenido el valor de afrontarlas. Fernando Rueda, muchas gracias. Oye, usted, en Bilbao, ¿en Bilbao qué va a estar? En Bilbao, volve, eh, yo voy y vuelve el lobo. El 28 de febrero, 19.30, en la Biblioteca de Vida Barrieta, presentación en Bilbao del libro que me encanta, yo eh, Eso es hacer historia. Eso es. Está, no en estará en persona, también lo digo para que no vaya nadie pensando va a estar. Nadie que no debe ir. Y pero que pero hablará allí en Vida Barrieta, en, en la biblioteca. En la presentación en Bilbao. La primera, que es la, eh, la más importante. De, yo confieso. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo fuerte. Un chao.